NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Muy bien. Estamos aquí queriendo hablar de economía contigo. Bueno, <coughs> perdón. La noticia del día, sin lugar a dudas, está más en, la, en la plana mayor de... En la página principal de la mayoría de los medios hoy es el dato que se conoció de la inflación del mes de marzo. Estaba este ya previsto que iba a ser alta en función de los distintos temas que hemos estado hablando, inclusive aquí en este medio en las últimas semanas. El dato del Instituto Nacional de Estadística, que publicó en el día de ayer, marca una inflación mensual del mes de marzo, al 31 de marzo, del 1,1%. Esto implica que el acumulado, o sea, desde enero a marzo en estos tres meses tenemos un 4,42% y si analizamos el clásico dato de los 12 meses cerrado al 31 de diciembre, 9,38% es una, una tasa muy alta, hay que ir varios meses atrás, eh, varios este periodos atrás de medición, para encontrar una tasa tan alta como esta. Y si hacemos un poco la comparación con respecto a marzo del año pasado, vemos que efectivamente los números están bastante acelerados. El mensual del año pasado, marzo del año 2021, fue 0,62%, este año 1,1%, prácticamente el doble, Y el acumulado ya marca una aceleración también de la inflación. El año pasado estábamos en 3,07%, este año 4,42%. Repito, esto no nos asombra porque es algo que ya veníamos viendo y eh, quien está quien realiza compras habituales lo ha notado en los últimos meses. Y detallo además que no incluye el aumento de los combustibles de esta semana. O sea, esto es al cierre del mes de marzo, abril vamos a tener otro mes de inflación alta, por lo menos más alta de lo habitual, visto, repito, eh, el ajuste que hubo en los combustibles y las consecuencias que va a generar a partir de ello. Si miramos en la interna de qué ha sido lo que ha aumentado, tampoco nos llama mucho la atención, porque el rubro mm, que se lleva la mayor parte de este 1,1%, casi 0,68% de incidencia, o sea, mucho más de la mitad de este 1,1%, es alimentos y bebidas, ¿eh? donde tenemos concretamente un aumento importante de los alimentos, el pan en torno del 2 y 3%, galletitas 3 y o 3 con 15%, o sea, todos los derivados de la harina que están que refleja en el aumento importante que tuvo la materia prima, que es el trigo, fruto de lo que también hemos visto en las últimas charlas, y hemos estado hablando es fruto de la coyuntura económica internacional. A partir de la guerra, países productores de commodities que están en un conflicto y se ha trasladado a los precios de las commodities donde estos son principales productores y comercializan a nivel internacional estos productos. Pero también han aumentado otros que no están vinculados directamente con este rubro, como por ejemplo restaurantes y hoteles, que se lleva una 0,1% de incidencia sobre productos. Esta, este aumento de alimentos y bebidas, o recreación, o el propio transporte, que en realidad no está vinculado directamente, sino a través de los aumentos que ha habido de combustible y del boleto urbano <coughs> y suburbano. Eh, la, los distintos rubros que más han incidido son alimentos y bebidas, como decíamos, leche, huevos, queso, más del 4%, fruta, verduras, 1 y casi 6% respectivamente, o sea, todo lo que está en la mesa de la alimentación de las familias clásicas típicos uruguayas. Por eso, eh, ha pesado pesar tanto, pesa tanto, se ve tanto en este en este momento cuando uno realiza la la tradicional compra en el supermercado o en el comercio de cercanía. El otro rubro que también aumentó, no nos olvidemos, en el mes de marzo fue el transporte. Las naftas aumentaron el primero de marzo, volvieron a hacerlo el primero de abril, pero repetimos, la que cuenta aquí es la de eh, marzo. La de abril todavía no está incluida en este en este valor. En lo que va en los últimos 12 meses, tenemos entonces una inflación del 9,38%. Lo, lo más eh, preocupante de este número, que de por sí es preocupante, es que los rubros que implican más pesos en las canastas de las clases menos pudientes, las clases media y baja, subieron todavía por encima de este 9,38%. Por ejemplo, alimentos subió 12,35%, transporte, aquí tenemos el combustible en este, en este guarismo, 12,55%. El único rubro que es distancia de todos los demás es comunicaciones que ha aumentado sensiblemente por debajo de por debajo de la inflación. O sea, la canasta típico, tipo típico, típico, perdón, de una familia uruguaya ha estado subiendo bastante por encima de esta inflación que a su vez está por encima de los promedios que ha tenido nuestro país en los últimos 15 años, por lo menos desde el año 2003. Y para este redondear un poco este tema, eh, también se dieron a conocer los valores de los índices medios privados y públicos al cierre de febrero, en donde marca que el salario real volvió a caer en este año 2022, en febrero del 22, 1,73%, en febrero del 21 había caído 2,66%, y dentro del sector público-privado, el que más ha caído ha sido el privado, ha sido el que más ha pagado el ajuste, 1,9%, el público, 1,45% negativo. O sea, tenemos... Estos datos al 28 de febrero, con lo que vimos en marzo, esta caída del salario real se va a profundizar y a menos que haya ajustes eh, eh, este, vinculados a la inflación en los últimos tiempos, la caída del salario real en el primer trimestre de este año 2022 va a ser significativa con las consecuencias que eso genera eh, sobre el consumo. Resumen un poco de los datos de la DGI, este, estudiándolos un poquito más a fondo. En este sentido, la economía uruguaya no está funcionando nada bien y las medidas que se han tomado en los últimos días, lamento decir que son más saludos a la bandera que otra cosa porque estos problemas son problemas de oferta y se deberían de haber trabajado ya cuando avizorábamos que se iban a venir, que iban a aparecer, en el momento en que estalló la guerra hace más de un mes. Ahora ya están todos los precios tomados y dado de la forma en que se creó la redundancia se forman los precios en nuestro país, ya no tienen prácticamente marcha atrás, y lo único que podemos por lo menos cruzar los dedos de que nos sigan aumentando tan fuertemente como lo han hecho en, en los últimos dos o tres meses. Así que, aguardaremos los próximos datos, pero de la inflación, por lo menos, Jorge, no van a ser muy buenos, por lo menos, hasta dentro de dos, tres meses, si mejoran las condiciones económicas nacionales e internacionales. Eh, Mauro, habitualmente, y corrígeme si estoy si estoy errado, eh, el principal empuje de la, de la inflación se da básicamente en invierno, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí hay un empuje fuerte en enero cuando ajustan las tarifas. ¿Sí? Generalmente ajustan en enero ¿Sí? y luego generalmente hay un rebrote sí a mitad de año, este, por allá por junio o julio, efectivamente. O sea que esta este empuje ahora de la de la inflación en Eh, en los números del mes de marzo realmente toman de sorpresa, ¿verdad? Sí, eh, son este eh, digamos que son raros en el historial de nuestro país, efectivamente. No es común en este mes, generalmente los meses de marzo, abril, mayo, y luego allá septiembre, octubre, noviembre, son de descanso del índice de precios, por llamarlo de alguna manera. Este año ha sido atípico en ese sentido, efectivamente. Mucho se habla de... Eh, poner de alguna forma un, una especie de límite a los precios de algunos productos, sí de la canasta uh -huh. básica, y se habla de descontar el IVA. ¿El IVA de los alimentos es el 10%, verdad? Eh, algunos tienen 10%, sí, otros es la tasa básica, depende de cuál el que... Pero sí, los básicos, los alimentos básicos... Lo que se vienen 10%. manejando son es el 10%. Sí, el 10%, correcto. Bárbaro, ¿algún otro aporte de tu parte Mauro por hoy? No, esperemos que la semana que viene traigamos un poquito mejores noticias que estas. Ojalá que sí, ojalá que sí. Gracias por tu aporte muy amable. Un gran abrazo y buena semana para todos. Gracias. Frecuencia abierta.